Sin descartar nuevas movilizaciones, el miércoles y jueves recién pasado miles de trabajadores estatales paralizaron sus actividades en demanda de mejoras salariales. El gobierno anunció descuentos y despidos, mientras los empleados fiscales exigen un 14,5% de reajuste para el sector. Escuchamos el informe del periodista Juan Enrique Ortega. Trabajadores fiscales en paro nacional Miles de trabajadores estatales protagonizaron, este 11 de noviembre, el primer día de paro nacional en demanda de un reajuste de sueldos del 14,5%. Dirigentes gremiales calificaron como un éxito esta primera jornada, como también la convocatoria a una manifestación en la Plaza Mayor de Santiago, donde se reunieron más de 7.000 manifestantes. Mitines como este se realizaron en distintas ciudades del país, demostrando el compromiso de los trabajadores con la exigencia del incremento salarial, la que estiman de suma urgencia por la enorme pérdida de poder adquisitivo de sus remuneraciones. El paro continúa el día de hoy, jueves 12 de noviembre, no descartándose nuevas movilizaciones, si el gobierno insiste en no considerar el reajuste y tampoco presenta alguna contraoferta a los trabajadores. El mutismo gubernamental en este tema Se suman las amenazas de descuentos y despidos surgidas desde el Palacio de Gobierno, lo que según los sindicalistas incrementa el descontento de los empleados fiscales y la posibilidad de extender aún más la huelga. Para este jueves 12 se ha programado un acto central al mediodía en la Plaza Italia para congregar a los trabajadores y trabajadoras que reclaman por sus justos derechos.